...es que del Pleno de Oruzco... ...y vamos a hablar con el alcalde en primer lugar... ...yo soy San Pedro Montalbán, ¿qué tal? A pa, bueno. bueno... pues un Pleno muy largo... ...muchos puntos en el orden del día... Eh, ...algunos de trámite y otros... ...pues, en eh, fin, en los que se vio... Mm, ...y también en el debate... ...el profundo agujero que existe eh, o hueco o, o no sé, o, o diferencia entre ADIE... ...el grupo que gobierna a Orozco en este momento y la oposición... ...que no sé, me da la impresión de que de momento no sé si eso es insalvable... ...tienen que poner ustedes un puente pero muy largo. Bueno, pues eh, si no hay si no llegamos a ningún tipo de acuerdo ni, pues, ni con uno ni con otros... ...y tampoco llegan eh, ellos a, a un acuerdo pues para hacer a, al final digamos hacer pues, un, un equipo un, un equipo digamos que sea mayoría pues seguiremos seguirguiemos trabajando en, en minoría no hay que dar más vueltas uh -huh. bueno pero es posible gobernar sí por supuesto en, otros, en otros pueblos también eh, también están así pues eh, sabemos que, que es muy duro que al final pues eh, todos los puntos tienen que ir bien consensuados... porque pues porque no llegas a ningún no, sé no sé, llega a ningún acuerdo de gobernabilidad Y, y bueno, pues es, es más desgaste, eh, pero bueno, eh, toca hacerlo así, uh -huh. Bueno, ya sé que no le gusta mucho hablar de, de su sueldo y lo que ha generado mucha polémica, pero lo que está claro es que en el punto del orden del día parecía precisamente, bueno, pues eh, que reclamaban de alguna manera que le paguen lo que le deben eh no sé si está bien dicho así, pero vamos, más o menos en palabras coloquiales usted no va a recuperar lo que haya perdido. Bueno, que interprete que interprete cada uno como como quiera como quiera ese punto. El caso es que el pleno anterior se aprobó la dedicación exclusiva del alcalde y, y bueno, lo teníamos apuntado como no, no sabíamos que se iba a votar. Lo repito, no tenemos ni no teníamos ni idea que se iba a votar en su día, pues hasta hasta el momento en que se votó Eh, ...pues teníamos apuntado que había que... ...si se votaba positivamente a la dedicación exclusiva... ...pues había que votar la retroactividad del mismo... ...a ver desde, desde qué fecha se hacía... ...y no sé, pues se nos pasó porque... ...porque eso pues porque no sabíamos que se iba a votar... Eh, ...entonces eh, lógicamente tiene que ir otra vez a este pleno... ...pues para, para recuperar por ejemplo la seguridad social perdida... Eh, y, ...y por supuesto y, y, el, y el sueldo perdido desde... ...pues desde que estamos aquí en el Ayuntamiento... ...desde que estoy en el Ayuntamiento hasta hasta ahora... Pues eh, ya lo viste ayer, al final PNV y Bildu votaron que no a la retroactividad. Entonces, pues bueno, se pierde todos esos cuatro meses de, de trabajo en ayuntamiento, digamos, y lo mismo en la, la seguridad social. Eh, me sorprende, me sorprende mucho, pues que ya lo dije ayer también en el Pleno, pues que partidos de, de izquierdas y socialistas, pues tomen, tomen esa de la decisión de dejar a un trabajador al final sin pues, sin sueldo y sin seguridad social durante cuatro meses, pues ¿por qué no...? Simplemente porque no se accede a, a lo que ellos a lo que ellos quieren al final finales bueno como no haces lo que lo que yo quiero te castigo o no a eso a mí eh, personalmente uh -huh. bueno pues eh, yo escuché a pildo en acusarles a ustedes de, de poco democráticos bueno, de poco democráticos o, o mucho democráticos eso depende con qué con qué ojo lo mides. al final democrático es todo y Eh, nosotros no estamos haciendo nada que sea esto no es una dictadura desde, desde luego y no estamos haciendo eh, nada que no lo que no, que no esté dentro de, del marco de la, de la democracia eh, que ellos dicen que lo más democrático el, el tope de la democracia es repartir todo equitativamente dentro de un ayuntamiento bueno pues eh, yo estoy por verlo porque no lo he visto en ningún ayuntamiento eh, ya lo dijimos ayer que mira mira el Bildu tiene muchos muchos ayuntamientos que pues que ese experimento que es lo que es para nosotros que lo lleven en un ayuntamiento de ...de Bildu y... ...pero nosotros no, no, no vamos a hacer el experimento aquí desde luego... ...al final repartir todo de, de esa manera... ...sabiendo que pensamos totalmente diferente unos y otros... ...creo que es un caos para el Ayuntamiento... ...y desde luego es algo en lo que nosotros no... ...pues no, no queremos, para nosotros ya se repito... ...es un experimento que no lo vamos a llevar a cabo. Uh -huh. Bueno, eh, cambiaron ayer algunas normas... ...sobre el tema de la instalación de, de chornas en fiestas... Eh, ...recogieron eh, de alguna manera... ...en fin... A, ...algún punto presentado por, alguna iniciativa, ¿no?, presentada por Tomás Oqueranza, eh, anterior eh, concejal del, del Partido Popular, pero con con batices. Sí, bueno, hizo tres alegaciones. Una era en cuanto a pues que nosotros hemos dado, damos permiso para trabajar a, a jóvenes de entre 16 y 18 años con permiso paterno de los tutores entonces él, él hizo una alegación pues que es incoherente que no se pueda consumir alcohol menor de 18 años y que sí lo puedan servir entonces nosotros esa alegación la hemos desestimado pues porque bueno eh, detrás de una chozna eh, al, bueno, al final el responsable de lo que haga el, el chaval es, eh, son sus padres y sus tutores o el, el digamos eh, la asociación o persona que quizá la, la chosna, que sabe que tiene que cumplir esa, esa normativa de, de no de no dar alcohol a menor de 18 años Y por otra parte, pues desestimamos también porque detrás de una de la barra de una chona hay más trabajos que, que servir alcohol. Y luego las otras dos alegaciones iban en función pues de, de carteles, pancartas que puedan alterar el orden en cuanto a, a las víctimas que puedan ofender a las víctimas de, del terrorismo. Esa la hemos estimado parcialmente y al final lo que hemos tenido en cuenta, le hemos metido esos, esos dos puntos pues diciendo que cualquier pancarta y lema, dibujo, etcétera, que, que el te, que tere ponga en peligro la, la convivencia o, o el ejercicio de las fiestas, siempre lo ha expresado así. Uh -huh. Bueno, ya ya la tur ya se ya hemos hablado, que finalmente ayer se rubricó su, su salida y, y bueno, pues el resto pues poco más, un ¿eh? pleno pues muy muy suave. Ustedes eh, usted pidió además al principio del pleno que por favor el público pues bueno, y eh, se mantenga callado por lo menos hasta que le toque sí, porque, y, eh, y así y así fue sí porque bueno en los dos últimos plenos pues ha habido pues sabido ha que llamar a, que llama al orden pues por por manifestaciones de la gente entonces bueno pues eh, simplemente pues decirlo de antemano pues que hay que ser más caballeroso y pues con quien diga algo que no guste o, o, o si guste vamos al final también están prohibidos los aplausos <ríe> es así Y, y bueno, pues que la gente sepa eso y para que para que acorde, se guarde la compostura y luego las opiniones que se las de la gente en, en la calle. Uh -huh. Bueno, pues la vida sigue, la vida municipal y política en, en Orozco y esperemos que poquito a poco ese agujero, pues a, a ver si es posible, se vaya llenando y, y bueno, pues haya... Allá poquito más de, de acuerdo si es posible pues entea oposición y el equipo de gobierno que ya veo que de momento eso no es. Pues bueno, no es no, así. nosotros vamos a, a seguir haciendo con lo que hemos dicho que vamos a hacer, lo estamos cumpliendo y, y bueno, pues eh, si cualquiera de los dos grupos políticos, tanto Bildu como como PNV, pues oye, eh, le convence lo que estamos haciendo y quiere al final pues eh, llegar a digamos a pactos con nosotros, pues oye, ahí estamos abiertos, no hay ninguna no hay ninguna pega. Bueno, yo soy San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco. Hablamos de cara al fin de semana si hay alguna novedad eh, en el municipio. Es que recasco. Es sí, que yo soy Asalino